9 de la mañana, 20 minutos. ¿Qué dirá Milagro Sala de este aporte extraordinario a las grandes fortunas? Milagro que eh, justamente ha tenido un rol tan importante desde lo social, ¿no? Y con todo lo que ha hecho, ya le vamos a, a consultar de cómo está toda la obra que han llevado adelante con la Topacamaru eh, en, en instantes. Hay varios temas para abordar. ¿Cómo estás, Milagro? Antes que nada, gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos días, buenos días. que Bueno... Eh... Sí, ¿qué te parece? Ah, qué pregunta, ¿no? De descarto que estás de acuerdo. Eh, por supuesto que estoy de acuerdo de que las grandes empresas comiencen a aportar una vez por todas, ¿sí? A lo que... Y a colaborar, ¿no? Más sí. que nada, porque demasiado este este gobierno, eh, no este gobierno, sino el Estado, ¿sí? Argentina, eh, viene aportando a ello... Eh, con los distintos gobiernos que le ha favorecido, ¿no? Uh -huh. y, y esto para nosotros, eh, creo que sacar una ley, bueno, que sea un proyecto porque después se convierte en ley, sí. eh, nos beneficiaría mucho a los argentinos y nos pondría algo en la balanza de equidad, ¿no? Uh -huh. ¿Tendría que ser un impuesto, milagro? ¿Tendría que ser algo que se extienda en el tiempo o está bien que sea extraordinario? Yo siento de que tiene que ser para siempre para siempre para siempre porque eh, también pongamos que para siempre también digamos digamos también que para siempre se beneficiaron las grandes empresas y cuando hay eh, eh, por ejemplo cuando hay crisis en la argentina eh, lo primero que hacen ellos es irse del país y llevarse la plata y que lo jodamos los otros y cuando la, y cuando el país comienza a sonreír y comienza a estar también Vuelven de nuevo. Entonces, siento de que eh, una vez por todas eh, si te querés llevar la plata del país, llévatela, pero vos vas a tener que seguir pagando impuestos. Ajá. Uh -huh. Sí, ten, sigue pagando. Y estás metiendo el dedo en la llaga, Milagro, porque nadie pregunta, no es la idea tampoco, no no se asusten, pero nadie pregunta cómo hicieron esas fortunas. Eh, cómo, a ver, ¿cómo, cómo le hicieron? Claro. Re, si, yo siento que eh, te la vuelva a a preguntar cómo le hicieron. Más vale que muchos sabemos cómo le hicieron uh -huh. ¿sí? eh, si no hace falta retroceder mucho tiempo no te pongo un solo ejemplo en el maccrimo eh, había empresas como la, la familia macri de que se perdonaban la deuda ¿sí? Había empresas que se beneficiaron muchísimo y que y que vos fíjatete que hay otros que hicieron grandes negocios con los dólares Eh, hicieron grandes negocios con con el aumento de, con de la luz, del gas, y que ellos mismos eran eh, dueños de esas empresas, los mismos funcionarios de Macri. Y ahora vos lo escuchaste, porque Macri es usted, ¿no? Sí, vos, vos escuchaste bien, ¿no? A, a ellos, algunos de ellos que fueron funcionarios de Macri, a decir, voy a aportar tanto para combatir la pandemia del coronavirus. No, claro, ninguno, ni se les ocurriría. Todo contrario. Al, contrario. al contrario, salieron a hacer marchas, a decir que querían libertad, que están cansados, de que están eh, eh, que, que se han olvidado que gracias a ellos el país está destruido, gracias a ellos eh, hay tanta pobreza, gracias a ellos los jubilados están mal, gracias a ellos eh, hay un montón de, de gente que se ha asesinado sí un montón de cuidadobilo que comenzó a vivir a la calle porque ellos fueron los que los maltratados y, y, y no le, y no le dieron el lamento que se merece o tal igual a los maestro y sí, un desastre si ¿sí? eh, el otro día le preguntaban a la patricia burren eh, eh, dónde estaba la plata de, de lo que le había otorgado el fondo monetario internacional y bueno parte de la plata la dieron para la campaña resulta que desapareció esa plata y encima perdieron lesiones eh, y el resto de la plata <risas> desapareció y no había en dan está nada eh, ahora eh, con la cantidad de causas que tiene eh, macri ha sido presidente y hoy sigue libre y con todas las con, con todas las, las las causas que comenzaron a imputar algunos funcionario de funcionarios de macri y Eh, hoy están en libertad. La, la doble vara, te sentís afectada ahí por, por esa doble sí, pero, vara, ¿no? Pero, pero por, supuesto que me siento, por supuesto que me siento muy afectada, y es público la deuda que eh, dejaron, ¿sí? Eh, algunos le dicen deuda, yo le digo el choreo. El choreo grande, eh, lo, lo, los chorros con guante blanco, ¿sí? Eh, ahora ellos no se lo puede tocar, porque son los macres, son los burres, son las grandes empresas que tienen apellidos, los perecompan, los techins los, los blackheads a eso no, pero ahora a la negrita de la de, de la organización social eh, a los compañeros nuestros eh, a los que devolvieron la dignidad, como en el caso de Cristina y a otros compañeros que están cancelado otro con domiciliaria y otro con causas encima eh, eh, a ellos no, no, no se les perdona y yo no pido perdón Simplemente quiero que pongan en la balanza de la justicia de que todos sean tratados por la misma vaga, ¿no? Uh -huh, uh -huh, sí. Eh, bueno, la, Laufer es una realidad, ¿no? Me parece que en las últimas semanas no, no hemos hablado mucho de esto, pero es una realidad en Argentina y en Latinoamérica. Lo, lo hemos vivido y, y lo hemos, por lo menos desde aquí, eh, descrito. Milagro, ¿cuál es...? Hoy, el rol, en, esta, en este momento de crisis, en parte heredada por, por el matrismo, en parte agravada por la pandemia, ¿cuál es hoy el rol de las organizaciones sociales? Bueno, mira, hoy las organizaciones sociales, una vez más, eh, son las que se están haciendo cargo, ¿sí?, de trabajar en el territorio, ¿no?, de eh, trabajar en los barrios, en los asentamientos, en las villas, y donde están poniendo el pecho, están poniendo el pecho. Bueno, le iremos haciendo un poquito de historia que las organizaciones sociales y o movimientos sociales nacen en la época de la Rúa, cuando de la Rúa, ¿sí? Y Menem instalaron el neoliberalismo, cuando vaciaron el país, cuando dejaron muchísimos trabajadores en la calle, cuando instalaron la pobreza como algo natural, ¿sí? sí Eh, desde ahí nacen las organizaciones sociales porque las organizaciones sociales también son, en el caso de quien te habla, eh, era secretaria gremial de, de ATE, dejé de, de estar en ATE, eh, dejé, como quien decir, eh, de ser renalista para comenzar a ocupar de, de los compañeros nuestros que ven quedado sin trabajo. Sí. O sí. sea que no las organizaciones sociales no es que hoy, eh, algún, al, particularmente la Tupac Amaru nació porque queríamos queríamos este eh, ver eh, llevarlo todo el mundo por delante como dicen nos no dicen hacia nosotros no al contrario por competir con el Estado solo el punto del interés de competir con el Estado contral eh nació por las necesidades, ¿no? que se vivían en ese tiempo. Uh -huh. ¿Y cómo está hoy la Tupac Amaru porque entiendo que se están reorganizando, que se están reactivando porque aparte el contexto social lo amerita? Mira, los compañeros están trabajando fuertemente, es impresionante cómo nuestro compañero hoy eh, de, de, de estar bien de hace cuatro años atrás tener cooperativa tener eh, eh, empresas de construcción eh, como en el caso de eh, y digo empresa de construcción, porque nosotros habíamos con las cooperativas armado eh, eh, fábrica de bloques, fábrica de textil, fábrica metalúrgica, fábrica de caño y para nosotros era importante porque nuestros propios compañeros eran los que trabajaban tenían la ganancia propia. Sí y podían decir no dependemos de nadie no dependemos del estado y era una manera de trabajar sí eh, sin competir con el estado y también a su vez eh, decir nosotros podemos y con la plata que queda en la construcción se redistribuye para, para eh, armar más, más cooperativas eh, donde beneficien a lo que a los propios compañeros nuestros que tengan independencia ¿no? uh -huh. y en qué quedó en qué quedaron todos esos proyectos hoy Todo eso quedó lamentablemente eh, en, la, en la quiebra. Eh, Muchas fábricas nuestras, como como la que te acabo de nombrar, sí. eh, han sido destruidas, le han robado las maquinarias. Otras han usado para armar rabijos. De 400 empleados pasaron a tener 20 empleados. Eh, los centros de salud eh, se robaron todos. Eh, sí, eso es una locura no, no, no, eh, hay una hay una muestra eh, una muestra de fotos de lo que fue el antes y después de las obras que, que se realizaron así la, las piletas en, en un total abandono los centros de salud destruidos y cuando milagro dice se robaron todos porque entraron y efectivamente rompieron y se llevaron todo pero qué fue lo que pasó ahí como cómo se entiende esto milagro digo que fue una bueno, zona es que no, liberada obviamente es que... no Exacto, es el odio que nos tienen nosotros, y como decir, zona liberada, es lo que mandaron sus propios punteros políticos a desarmar, a probar las cosas, y en algunos casos a, a tomar a tomar lo, lo, los polis deportivos nuestros, ¿no? Porque, a ver, cuatro años y diez meses eh, que están el gobierno de Gerardo Morales y estuvo también eh, gobernando el Macrimos cuatro años no sí. eh, nosotros preguntamos eh, han recibido tanto, tanta, tanta plata sí eh, 100 mil veces más que nosotros eh, de plata eh, ¿dónde están las obras de ellos? ellos les un préstamo internacional para hacer desde la localidad de Volcán a, a Perú un tren como un tipo tren bala y que decían que se iba a hacer recibieron el préstamo internacional eh, no también había Y la plata ha desaparecido. Recibieron plata para explotación de litio. Eh, ¿Dónde está el, el litio? ¿Dónde está? Porque en esta época ya tenían que haber tenido ganancias. ¿Dónde la ganancia de, de eso? Eh, recibieron por los paneles solares también. ¿Dónde está la ganancia? Recibieron eh, plata para, para construir mil viviendas. ¿Dónde están las mil viviendas? sem, porque después que se lo dieron uno encima del otro, en el macrismo cuando recién se asentó que era Morales, porque supuestamente todas las viviendas de Tupá estaban mal y que ellos iban a pasar una chapadora. Sabés que hicieron la la vivienda de que después del, del, del 2016, cuando los compañeros nuestros no podían entrar a las obras porque no les sí. permitían entrar a las obras por una cuestión judicial, decían, dejaron eh, nosotros teníamos Eh, la vivienda con puertas, ventanas, en algunos casos faltaba terminar el piso, porque faltaba terminar porque nosotros recién de lo de no habían entregado la primera la primera parte de la entrega de las cooperativas y por supuesto te revolte faltaba terminar y nosotros tenemos que terminarlo en febrero sí. de 2016 más o menos. Eh ¿qué hicieron? no dejaron de entrar los compañeros, pero se ocurrió grave de todo esto cuando recibieron la plata para las mil viviendas primero que no que no las construyeron. Segundo, ahora si de un, un mes, un mes y medio, dos meses más tarde eh, esas viviendas que se robaron las puertas, ventanas y eh, eh, parte del baño, sí. parte del grifo, todo eso y quedaron todos llenos de yuyo, destruidos, sí, sí. todo sí. eso y todo viejo, lleno de agua por todos lados. Así, como que así, como se acaba de nombrar, así le entregaron a la gente Ah, imperdonable imperdonable el abandono y más en esta situación en la que él Yo te mandaría nacional... yo te mandaría fotos mándanos, eso mándanos ¿sí? ¿sí? Y, y, vos y vos dirías pero qué es esto Bueno, así entrego las viviendas que Gerardo Morales, las viviendas que supuestamente reciben la plata para reconstruir, las viviendas que decía que iba a pasar una topadora y que iba a ser vivienda nueva. mándanos no para punto. que podamos publicarlas en el Facebook claro. del programa y compartir los milagros con la gente. Tengo poco sí, tiempo, sí. pero tengo ahí un par de temitas más. Estuvo Evo, vimos el abrazo, Evo, eh, García Linera, un, un momento histórico, ¿no? ¿Te esperanza lo que está pasando, estas señales en Latinoamérica, lo que pasó en Bolivia, lo que pasa en Chile? Sí. Simplemente que, que Latinoamérica está despertando. Ese día teníamos doble emoción, ¿no? Porque una... ¿Por qué digo doble emoción? Porque Bolivia había recuperado la democracia, había fiesta, eh, los los hermanos bolivianos resistieron un año y mataron más de 700 hermanos, más de 700... La, la, la intervención, el golpe de estado que ha sufrido el hermano Evo Morales pero aún así, y por qué te digo esto que he sufrido por el, el atropello, la discriminación y ellos fíjate de que a pesar de que le hicieron de todo pero sin embargo los hermanos resistieron, resistieron y en menos de un año lograron poder sí. recuperar la democracia en Bolivia es admirable y ejemplo de lucha para toda Latinoamérica y así también Eh, lo hicieron eh, los hermanos los, no digo los hermanos, sino los eh, los chilenos, los chilenos resistieron muchísimo, llevan a Mario Niño también peleando en la calle pidiendo de que cambie la constitución, fueron a elección y ganar. ¿Por qué te pongo estos dos ejemplos? Porque se ha demostrado que nadie te entrega la democracia desde arriba, sino que se entrega la democracia eh, luchando en la calle, reorganizándose Y, y pidiendo el bienestar para todos los que menos tienen, ¿no? Uh -huh. Este martes es el día de la militancia, Milagro. ¿Te dice algo esa fecha? Mucho, mucho, mucho, mucho. Eh, militancia para los los compañeros y los hermanos de Latinoamérica. Felicitarles a ellos porque son los que vinieron a militar durante, durante, durante todo todos estos últimos tiempos. Militancia de Néstor y Cristina. Militancia de Perón de Evita y militancia los 30.000 compañeros desaparecidos que dieron la vida por por cambiar eh, la Argentina, por garantizarle trabajo, salud y educación, por garantizar la redistribución de la riqueza, eh, militancia hacia todo ello y el reconocimiento eh, de todo ellos sobre la militancia fuerte que tuvieron y, y que dieron la vida, ¿no? Por por los argentinos y por Latinoamérica ¿no? uh -huh. una, una fecha que no va a pasar desapercibida, pues se están organizando justamente para, para que haya movilizaciones en la calle Milagro, me queda un minuto repaso, a mediados de octubre supimos de, de que se revocó la prisión preventiva en una de las investigaciones y entiendo que estás esperando una resolución ahora de la Corte de Suprema de Justicia, ¿verdad? para que se resuelva tu, tu situación Sí, y también tengo que decir públicamente que, bueno, estoy esperando que revean lo, la causa eh, de, lo, de la causa del periodo de Villelo, porque también eh, tengo que denunciar de que están desesperados acá en Cujuy, el, el jefe de los fiscales, Pedro Sánchez, ¿sí? y a su vez también Cujuy, Isidoro Cruz donde están armando y rearmando, desarmando causa para armar una sola causa de del enriquecimiento ilícito nuevamente, ¿no? Ajá. Para que cuando me den la libertad en esa causa, yo digo, no, no, ella tiene otra causa acá que sigue detenida. Ah, están trabajando, sí. digamos, para que no quedes en libertad. Exacto, sí, sí, sí, ya la tienen casi terminada esa causa, y donde dice que esa causa es del 2016, ¿sí? Ajá. Uh -huh. Milagro, como siempre, te agradecemos, te mandamos un abrazo y seguiremos ese tema de cerca. ¿eh? Podemos estar en contacto para hablar con, con quienes te representan también sobre el tema. ¿Dale? Bueno, fue, eh, muchísimas gracias por tener en cuenta. Gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Milagro Sala a las 9 de la mañana, 37 minutos.